es uno de los temas y muchos otros que vamos a comentar esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. No, hola, bello. Eh, bueno, en las últimas horas <risa> en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho, la ONS nos miente. El presidente de los Estados Unidos dice que la OS que ocultó información durante un tiempo. Bueno,